resurrección. Y me gustaría empezar este tiempo escuchando dos lecturas de Verónica y Álex que nos van a leer lo que implica la resolución para nosotros. Venga, Verónica. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Pero Dios, qué rique misericordia Su resurrección nos da a nosotros esperanza de, de, de, de resucitar con él, de vivir con él eternamente. Pero ya, según, la, según leímos ahí, estamos ya sentados ahí en los lugares celestiales, estamos en pasado. Ya estamos allí. Es una promesa. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió para ser Señor así de los muertos como los que Exactamente. Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él está sentado a la diestra del Padre, está sentado en majestad, no quedó en la tumba, Él está vivo y nosotros vamos a celebrarlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar esa victoria de Jesús en Hay otro texto que dice que si cristo no resucitó van es nuestra fe pero como cristo ha resucitado tiene sentido nuestra fe no estamos creyendo en un hombre que, que, que murió y, y visitamos su tumba no hay tumba que visitar él está sentado en majestad en los cielos y la primera la primera filmina está en la tumba una tumba abierta. Nosotros tuvimos la oportunidad cuando estuvimos en Turquía hace dos años, ¿no? Un año. Tres veranos ya, jupi. Recuerdo que visitamos... ¿Te acuerdas aquella piedra que nos hicimos fotos? ¿Cómo eran las antiguas tumbas? Eran así, eran piedras así, eh, que se metían en un carril y, y eso no había quien lo moviera, del peso. Y cuando, cuando, después de la lectura de, de, de, de Washington, visualizar cuando lleva, María es la que lleva el, per, el perfume, ¿no? Y de repente ve esa piedra, quien iba a mover la piedra? ¿Quién iba Y me iban preocupadas y de repente ven esa piedra abierta, que alucine, qué tremendo. Nuestro, nuestro Señor vive. Y vamos a celebrarlo. ¿No? Ese es el ritmo. Pa pa pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa pa pa Vamos con ellos crucifixión de Cristo, lo duro. Pero transformó su lamento, se transformó su lamento en baile. Aquel domingo por la mañana se transformó su lamento en baile cuando vieron aquella piedra corrida. Así que vamos a disfrutar también hoy de esa realidad. Has cambiado venga a robarle nada nada a nuestro Dios lo pongamos todo para Él todo a su servicio que nos limpie, que nos perdone que nos llene de Él y que vivamos para su gloria, vamos a dar gracias a nuestro Dios Señor, gracias por haber venido y ser como uno de nosotros Señor haber dejado tu gloria y perdonarnos, Señor, para morir por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Bendito. Bye. El Señor. Pero si alguien no le conoce todavía, yo, yo no podría vivir sin él. No puedo. La vida es muy difícil. Pero, y con él sigue siendo difícil. Pero él es la ayuda idónea, perfecta. Y él nos hace capaces. Y él coge al débil y le hace fuerte. Y Y al que no sabe, le hace saber, le da sabiduría. Y él solo pide un corazón contrito y humillado. Y ya está. No quiere supermanes ni superwoman. Quiere personas sencillas con corazón que se rindan a él. Y que agradezcan su obra en la cruz. Vamos a terminar con con esta canción. No sé si la conoceréis. Aquí no la hemos cantado nunca, pero... Señor, toca toca cada vida aquí, Señor toca, Señor quebranta nuestros corazones, Señor y haznos descubrir una vez más a ese Cristo resucitado resucita en nuestra vida, Señor resucita en nuestra vida Rey de Reyes Majestad dios del cielo viviendo en mi alucinante salvador de la Sería mejor aún si estas verdades que acabamos de cantar pusiéramos de verdad en práctica, ¿no? Que nosotros pudiéramos entregar verdaderamente nuestra vida en las manos del Señor y rendir a Él toda la gloria y toda la honra porque Él se lo merece. Qué bueno eres del Señor. Bueno este Tenemos algunos anuncios importantes a dar y el primero de ellos es recordaros que hoy a las 4 de la tarde vamos a estar saliendo en una marcha, en una caminata para el Señor. Y el punto de partida será eh, el inicio de la calle Atocha con eh, el paseo del Prado. Eh, nuestro punto de encuentro, de encuentro con Dios, no, de encuentro eh, de para la marcha, es ahí, en frente al McDonald's, es en esta esquinita, entre calle Atocha y Paseo del Prado, hay un McDonald's, pues ahí estaremos, ¿vale? A partir de las cuatro, estamos esperando que salgamos para marchar unas cinco mil personas. Cinco mil hermanos ahí marchando. Y esperamos que sí, ¿no? Si dos iglesias, por lo menos, que, que conocemos, si, si van totalmente allí, pues ya son casi dos mil personas. Una es de, de Marcos Vidal, que lo llevará también la marcha a donde vamos a llegar allá en, en la marcha, no, del baile. Este... Y, y hay una otra iglesia de un otro hermano que también tiene ahí mm, alrededor de unas 800 personas. Si fueran solamente estas dos ya llegaríamos a 2000, ¿no? Y si fuéramos todos nosotros llegaríamos a 2010. ¡Eh, qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! <risa> ¿No? Pero vamos, no, animo que uh, vamos todos para allá y que hagamos parte de esta caminata. Entonces, Eh, los que van a danzar, a bailar, porque va a haber un baile al final de la marcha, eh, de si es posible, lleve una, una camiseta blanca. vale eh, Y nosotros lo que queremos, porque el ayuntamiento nos dio el permiso, nos dio el permiso para todas las iglesias, eh, dio un permiso de dos horas, entonces tendremos que hacer, todo lo que queremos hacer y terminar antes de las 6 Queremos terminar 6 menos cuarto. Entonces salir cuatro horas, subir calle Atocha hasta Benaventes, desde Benaventes, Puerta del Sol. Y queremos el ejemplo que debemos dar, de no ensuciar las calles. ¿ah? Entonces vamos, si va a llevar algo para picar, comer y no sé qué, no tire por el camino, ¿vale? O entonces que encuentre una, un basurero y lo, lo, lo ponga ahí en, en su lugar debido, ¿vale? Eh, había pedido y eh, necesitamos personas que estén dispuestas a ayudar, porque como son un grupo muy grande, a orientar, entonces necesitamos de personas que haga a la vez de Ujieres allí, ¿no? Entonces estamos pidiendo que algunas personas ya hablaron conmigo, porque ya vengo hablando desde jueves, este anuncio, y ya tengo unas tres personas que se prontificaron a ir y estar ahí, ¿no? Eh, entonces, alguien más que esté dispuesto a colaborar y a ayudar, a las tres y media también tiene que estar ahí en este sitio, que nosotros hablamos, ahí en el McDonald's, porque ahí le van a dar un material y van a orientar cómo se van a llevar el grupo. Entonces necesitaba por lo menos de más dos personas que pudieran nos ayudar a esto, ¿vale? Va a haber eh, hermanos de otras iglesias, a lo mejor llega ya no va ni a hacer falta, pero pues es bueno que vamos ahí con más gente de que con eh, poca gente, ¿vale?, Eh, este es el primer anuncio, y entre el primer anuncio y el segundo, las ofrendas. Y ahí la gente se queda en la expectativa para el próximo anuncio. Bendiciones para todos mis hermanos en esta mañana, Señor. Queremos, Señor, que seas tú el portador, Señor. Señor de todas nuestras necesidades, Padre mío, porque tú diste un precio muy alto, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito Dios, porque tú eres un Dios vivo y real en cada uno de nosotros, Señor. Por eso creemos en esta mañana, Señor, que tú bendigas, Señor, estas ofrendas que vamos a dar, Señor. Y a los que no tienen, Señor, de la misma manera, Señor, súplelo, Señor, con su trabajo, con todas las necesidades que ellos necesitan, Señor. Gracias te damos, Señor. En esta mañana, por tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Este, bueno, seguimos con los anuncios. Este, Olimpiadas. Eh, el próximo 19 de mayo tendremos nuestras Olimpiadas. Este, y los responsables, José o Lucía, eh, Lucía, perdón. Eh, Lucía es en portugués. Lucía, este eh ¿alguna comunicación más así ¿Qué? no? Nada, no. ah, vale. al al Vale, comida, el próximo, comida, si por la tarde, pues sí. vale, ah, Ajá. pues el próximo domingo entonces hay un entrenamiento. primero entrenamiento, sí. vale, Ayucar perfecto, bueno, han escuchado padres, colaboren, hijos, estén preparados para estar ahí e ir a entrenar, el próximo domingo entonces, eh, el domingo sabrá cuál es el horario, cómo vamos a, eh, Llegar hasta allá y entrenar este domingo. Eh, habían dos anuncios, pero las personas responsables por los anuncios tampoco no están Uno es el campamento de niños que van a ver y siempre hay ahí, eh, el campamento de niños, eh, tiene que hablar con Loli. Entonces, por favor, si alguien quiere información de este campamento, de los niños que se hacen todos los años, pues llamando a Loli, si quieren mandar tu hijito, pues mande y llame a Loli y diga, Loli se encarga de ello. Este campamento de familia, eh, también eh, eh, David o, uh, iba a dar un anuncio, pero David no pudo estar, hay una comisión trabajando ya en nuestro campamento de familia. Eh, yo no sé cómo será, pero estoy seguro que será una bendición, ya he escuchado por ahí que va a haber mucha actividad, muchos juegos mucha participación vamos a estudiar la palabra de Dios por esto prepárese este eh, ya está fijada la fecha, ¿no? 20 22, 22, 22 23 24 de eh, junio entonces aparte esta fecha, las separe ahí para que tú puedas disfrutar junto con nosotros del campamento de familia. Va a ser una bendición, los aseguro. Eh, hay una hay un anuncio importante a dar y yo los pido atención de los padres, ¿no? Eh, creo que hay un video, entonces lo lanzamos ahora el video de de las cajas sí niños de navidad esto es hola soy José Pablo Sánchez el año pasado, Operación Niño de la Navidad entregó 8 millones de cajas de zapatos con regalos a niños necesitados de 105 países del mundo. Quiero pediros un momento para que veáis cómo estos regalos están llevando el amor de Dios a todo el mundo. Es un regalo muy especial. Es la llegada de Jesucristo al mundo. Un mensaje del amor de Dios enviado en una caja de zapatos a los niños del mundo entero. Es un obsequio sencillo que todos podemos enviar pero su poder se vuelve enorme con nuestras oraciones mach es un programa emocionante en el que todos podemos participar para acercar a los niños a Dios. Una sencilla caja de zapatos puede cambiar la vida de un niño para siempre. Como todo niño cuando era un regalo, ¿no? Mucha alegría, mucha sorpresa, eh, bienestar. Y es bueno, ¿no? Les dimos estos obsequios con todo nuestro amor y ellos lo saben. Un pequeño obsequio como este puede significar mucho en el mundo. Gracias. Hay muchos niños en el mundo que nunca han recibido un regalo de ninguna clase. Operación Niño de la Navidad no solo les lleva felicidad sino algo más importante, la esperanza de Jesucristo a los niños que son víctimas de la guerra, la pobreza, la enfermedad y los desastres naturales. Vuestras oraciones son la columna vertebral del programa. Familias, iglesias y escuelas hacen que Operación Niño de la Navidad sea una parte importante de su celebración navideña. También los voluntarios son esenciales para revisar las cajas y trabajar en los centros de recogida y procesamiento. Quiero que estas cajas sean una extensión del amor de Dios y que los niños que las reciban sepan que el Dios de los cielos conoce su nombre y les ama. Dios tiene un plan para cada caja. Y yo creo de todo corazón que desde ahora sabe el nombre del niño que va a recibir esta caja. Los obsequios pueden llegar a los niños esquimales que viven en el norte más frío o a los chicos de las barriadas de Centroamérica. Llegan a la selva de Sudamérica, a una aldea de Tailandia y a todo lo largo de la costa de África. No siempre es fácil llevar todas las cajas hasta donde tienen que llegar. El año pasado se enviaron cajas a más de 100 países y aunque no lo creáis, llegaron también a lugares tan remotos como Tinduptú. Uno, Cada año cuando las cajas se distribuyen donde es posible, se presenta el mensaje del Evangelio a los niños, un mensaje que es en realidad el mayor obsedio de todos. Dios les ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la Tierra para salvarnos. Con Operación Niño de la Navidad también se comparte las buenas nuevas de Jesucristo en festivales infantiles y obras de teatro. Hay folletos en 70 idiomas, desde el albanés hasta el zulú, que explican el plan de Dios para la vida de cada niño. Con el curso de seguimiento de Operación Niño de la Navidad, Más de un millón y medio de niños y niñas han aceptado a Cristo. El año pasado se regalaron 400.000 nuevos testamentos a todos los graduados de este programa. Quiero ser pastor para compartir el Evangelio con los demás y acercarlos a Dios. He aprendido que Jesús, Jesús es... ...es el que salvo nos, nuestras vidas... ...en Jesús... Amén. ...amén... ...las cajas de zapatos han fortalecido a las iglesias de las zonas donde se distribuyen... ...en muchas comunidades como resultado directo de este trabajo... ...se han construido nuevas iglesias... ...para los niños recibir un regalo como este en la vida... ...es algo que tiene un gran significado y sienten el amor de Dios con mucha fuerza... ...amo a Jesús... Y me sentí muy feliz cuando vino aquí. Necesitamos tu ayuda para enviar estas cajas. Por favor, participa en el proyecto y comparte el amor de Dios con los niños del mundo. Gracias, que Dios te bendiga y que este año disfrutéis de una muy feliz Navidad. Bueno chicos, yo creo que no solamente para los chicos, pero queremos también desafiar la iglesia. Yo creo que es una oportunidad que Dios nos está dando y brindando para para que nosotros podemos participar de este programa. Entonces, eh, los maestros de Escuela Dominical van a entregar a sus padres, una, a los padres de los niños que están ahí, eh, una, una carta pues indicando todos los pasos que nosotros vamos a hacer. No vamos a hacer una caja en un mes, sino que de aquí hasta noviembre, queremos terminar en noviembre, Eh, para que esta, ca esta caja esté lista para enviarnos a e decisión y es decisión entonces enviar al lugar debido para que niños de todos los países del mundo y de muchos países puedan recibir un regalo. Entonces, eh, queremos extender esto para toda la iglesia, no solamente para los niños de la escuela dominical. Ellos van a elaborar sus cajas aquí durante... Eh, algunos días de, las, de, de la Escuela Dominical, pero mm, yo reto y, y quiero dar este desafío a vosotros y también vosotros, estéis preparando en vuestra casa una caja, ¿no?, para que podamos enviar entonces eh, ahí. Eh, entonces, de ahora a noviembre es rellenar una caja de zapatos con regalos, ¿no?, Y no solamente esto, y cuanto más tú vas poniendo cosas en esta cajita, vas orando por el niño que va a recibir esta caja. A lo mejor tú no lo sabes, tú no lo conoces, pero el Señor sí sabe. El Señor sí ya tiene preparado. Entonces, va orando para que todo que tú pongas en esta caja sea de bendición. ¿No? A los niños, eh, a lo mejor un juguete que tú ya no estás utilizando más, ponga ahí, pero no ponga... El juguete que está roto. Ponga un juguete que de verdad está bueno. Si es nuevo, mejora aún, ¿no? Pero no va a poner el, el robocito este que está sin cabeza y sin nada, ¿no? Es algo que de verdad se puede utilizar. Es nuevo. Vale. Entonces, perfecto. Entonces, no es para poder poner cosas usadas, porque de verdad eh, han, ca han cajas usadas que han abierto y han puesto cosas, eh, creo que hasta calcetines usados, ¿no? rotos de todo esto, habían en cajas. Entonces, el objetivo es, busque llenar esta caja con regalos eh, y de lo mejor, para que estos niños también puedan tener una, real, una Navidad eh, como se lo merece. Eh, y un último anuncio es el retiro de las mujeres, ¿no? Entonces, todas las mujeres que se apuntaron para ir al retiro, que Rita estaba hablando, que ya estén su cupo reservado ahí en el autobús y todo esto, recuerdo que hay que pagar eh, el retiro hasta 29 de abril, ¿eh? Entonces, después de esto... Ya no se garantiza tu plaza ahí en este lugar, ¿vale? Eh, creo que no he dejado nada, ¿no? Bueno, los niños, ¿a dónde están? Pongan sobre sus pies. Vamos a estar orando por los eh, profesores de la escuela dominical y que los niños tengan entonces también su clase y su tiempo Eh, de estar ahí en la presencia de Dios. Yo voy a pedir que Susana ore, dando gracias a Dios por los niños, por los maestros de la Escuela Dominical, Bueno, los niños van saliendo. Rita, ven. Vamos a dar por ti. Recuerdo a los padres de los niños de la escuela dominical que este mes de abril la tarea es traer una caja de zapatos vacía y una este hoja de papel de regalo porque ellos van a empezar a adornar la cajita, ¿vale? Esta es la tarea de los padres. Bien. Bien. Bueno, recibirán la hojita de orientación, pero este mes solamente esto, una caja vacía y la el papel regalo para envolver la caja. Este, voy a pedir que María José ore por Rita para que el Señor le dé palabra y que la ilumine y que ella pueda transmitir a nosotros su palabra. Eh, antes que Rita empiece, eh, no sé, ¿alguien está sin ver algunos días o esta semana? Eh, ¿Por qué se dejaron aquí las gafas? Entonces a lo mejor, eh, <risa> vale, ahí ya encontramos la <risa> huella. ¿Funciona este? ¿Sí? Pues buenos días en, a los que no tenemos hijos en edad de escuela dominical eh, vamos haciendo nuestras cajas mes a mes en nuestras casas y luego traerlas aquí el, en noviembre y para que sepáis porque los padres de la escuela dominical si sí van a recibir una cartita diciendo cada mes que lo que va, va tiene que traer Pero vamos a estar poniendo en el boletín de la iglesia y también en el tablón de anuncios que es lo que toca cada mes. Eh, sería, pues, un gozo tener aquí más de 100 cajas y en noviembre hacer un culto aquí con todas esas cajas y estar orando por estos niños. Hemos pensado que nuestras fiestas de Navidad, que a veces están tan en eh, direccionada a nosotros mismos, pues hacemos la obra de niños para que veamos nosotros los padres. Hacemos nuestra fiesta de 30 y de, de, de fin de año, ¿no? de noche vieja para nosotros mismos y es verdad que lo disfrutamos mucho. Pero todas esas cosas de fin de año tenemos que es anunciar que Jesús ha nacido y nada mejor que un proyecto de este. ¿eh? Sería pues... Maravilloso que aquí tuviéramos no solamente 30 cajas como más o menos es lo que tenemos los niños, que uh, tuviéramos unas 100. Yo no tengo hijos en escuela dominical, pero pienso hacer tres cajas, una por cada una de mis hijas y una de mi nieto. Lo que pasa que pues tendrá Washington que comprarme más zapato porque no tengo cajas. Es broma, ¿eh? Es una buena excusa. Eh, pues, eh, hoy es, celebramos el Domingo de Resurrección, pero Jesús no ha resucitado hoy, como mucha gente cree, que se muere cada año, que nace cada año en diciembre y luego resucita el Domingo de Resurrección. Eh, tenemos el libro que cuenta la historia completa y como siempre decimos, podemos ir, volver y adelantar la historia, retrasar, ver el pasado de todo eso, ¿no? Y recordando un poquito de esta semana, pues los días de angustias y, y los días anteriores que fueron vividos por los discípulos y bueno, principalmente por Jesús, si recordamos el, las horas de oración en el Jardín de los Olivos, el arresto de Jesús, todo eso que nosotros ya conocemos de las películas, pues el juicio injusto, las eh, las horas de tortura, los azotes, la corona de espinos, las burlas, la crucifixión y al final la muerte, nos encontramos con el domingo de resurrección. Y el domingo empieza justamente con unas mujeres, ¿qué? Eh, Y a veces pienso, ¿por qué será que el Señor se mostró primeramente a las mujeres? ¿Será porque hablamos más que los hombres? Y el Señor dijo, quiero que conten al mundo que yo he resucitado y ellas salen corriendo. Pero las vemos preocupadas yendo por la mañana y con las especias para... En poner al, en el cuerpo de nuestro señor porque era la costumbre judía iban con una preocupación la piedra pero la piedra es muy pesada la piedra está a la puerta de la tumba cómo vamos a hacer y la piedra, la, la, la piedra y cuando llega pues la piedra está removida o sea antes a veces también aprendemos eso al inicio así de que a veces estamos tan preocupados con nuestras cosas pero ya el señor va adelante adelante de nuestras preocupaciones Y él dice, pues ya la piedra me encargo yo de, de moverla. No tienes que hacer ninguna fuerza. De eso me encargo yo. Y al revés de encontrar la tumba cerrada y el cuerpo de Jesús, la, la tumba abierta y un ángel que le dice, pues ya yo sé a quién buscáis. Y el ángel dice, pues no está aquí, ¿eh? Se ha pillado. Se ha resucitado Jesús. Y en este momento es como una mezcla de susto, de temor, de miedo, de, no sé, una mezcla de un montón de sentimientos y salen corriendo. Y Mateo 16, no vamos a, a, a este texto específicamente, pero Mateo 16 dice que ella lo hicieron saber a, lo, a, a los que estaban con él y que en este momento estaban tristes y llorando. Era algo como demasiado bueno para, para ser verdad. Primero, la tristeza de perder a alguien a quien se ama mucho. Y luego saber que este alguien que estaba muerto ya no está muerto, está vivo. Y entonces empezaron los rumores, mira, dicen que dijo que se apareció a las mujeres y que se apareció por allá por el camino de Maús y que ha comido con los discípulos y no sé qué y así va que el chisme crece, ¿verdad? Ahí va y uno cuenta y otro cuenta y tal. Y poco a poco las cosas se van calmando, pues aparece Pedro. Y luego todos se dan cuenta del hecho más importante de la historia humana, que es la resurrección del Señor Jesús. ¿Vosotros creéis en eso? ¿Pero de verdad, verdad lo crees que eso es verdad? ¿Que Jesús ha resucitado? ¿Sí? Pues nosotros lo que vemos, que no todos, incluso había mucha incredulidad entre los mismos que seguían a Jesús, porque cuando las mujeres llegaron, y esta está loca. Y había en la ley judía algo muy triste, que un testimonio de una mujer no se llevaba en consideración. Si hubiera ser un juicio y el único testigo era una mujer, pues no valía. Y entonces, yo en esta mañana quisiera, pues, leer un texto que el capítulo todo habla de la resurrección. Bueno, habla del tema de la resurrección, incluso lo hemos citado algunas veces en, en la Santa Cena, que es primera de Corintios, el capítulo 15, y todo el capítulo habla de resurrección Habla de la resurrección de los muertos, habla del cuerpo resucitado, incluso el tuyo y el mío. No voy a leer el capítulo todo, vamos a leer algunos versículos. Y quisiera hablar de este fenómeno, de este de, de algo tan importante que es la resurrección de nuestro Señor. A partir del versículo 3, abre tu Biblia por favor o enciende tu móvil para leer los que tiene, pero déjalo en silencio por favor. Eh, dice el, a partir del versículo 3 capítulo 15 de primera de Corintios dice primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras y que apareció a cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Eso lo escribió Pablo, hablando cuando él tuvo el encuentro con el Señor, cuando iba camino de Damasco a perseguir cristianos y tienen ve una luz tan fuerte, ya todos nosotros conocemos esta historia y el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pues, ¿quién eres tú? Se soy Jesús a quien tú persigues. Y el versículo 14 de este mismo capítulo dice, y si Cristo no ha resucitó, o oh, si Cristo no resucitó, vana es nuestra, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Pues si Cristo no hubiera resucitado, yo debería estar en mi casa en Brasil, y no aquí. No debería haber entregado mi vida, ni dedicado mi vida al ministerio, porque sería algo tonto, vano. Es la base de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es la fiesta más importante, aunque comercialmente la Navidad es la más explotada o la más resaltada por supuesto como hablábamos esta semana es importante que Cristo haya muerto y que haya nacido porque si no hubiera nacido no hubiera muerto y si no hubiera muerto no hubiera resucitado pero él vino para resucitar de los muertos y si nosotros pensamos un poco en los otros líderes religiosos que yo no no tengo duda fueron hombres buenos y que Bueno, he sido católica hasta los 17 años y nunca un cura me enseñó a hacer algo malo, vamos, moralmente diciendo. Entonces, si miramos en estos términos a, a las religiones y a los líderes de, de sus religiones, todos tienen principios morales y enseñan cosas buenas. Por ejemplo, los musulmanes, que son musulmanes, no deben beber alcohol, ¿no?, Y vemos el daño que el alcoholismo o los vicios pueden causar. Entonces, en esos términos, pues, somos todos iguales porque también los cristianos también predicamos una vida moral recta. Pero la gran diferencia es que ninguno de ellos, ni Mahoma, ni Buda, incluso Gandhi, ninguno de ellos ha resucitado, solo Jesús, no hay otro. Y eso nos da nos hace la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Tenemos un Dios vivo que aparte se compadece de nuestras debilidades, que ha probado todas las debilidades que uno pasa. El hambre, el desprecio, la traición, todo eso lo ha probado. Y es por eso que Él puede dolerse por nosotros porque sabe cuánto nos duele. Y hoy en esta mañana quería hablar de tres aspectos de la resurrección. La primera es que la, la resurrección profetizada, que eso ya estaba dicho desde muchos años. El primer versículo que hemos leído decía, el 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras y luego que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme, las escrituras, si nosotros miramos, el antiguo Tasta, testamento, eh, encontramos un hecho, que no ha ocurrido, en, en, nunca en la vida, que mil años antes, de que una persona, mil años, son muchos años, antes, que una persona, hubiera nacido, ya toda su vida, estaba descrita, y, Y Él cumplió con todo eso a cabalidad. Mil años antes, por boca de David, el Salmo 16, 10, encontramos textos relacionado con la resurrección de nuestro Señor. Y yo he repartido en la congregación algunas citas que algunos hermanos van a leer. Salmo 16, 10. no permitirás hay texto que dice que vea la corrupción y cuando se habla en esta palabra corrupción en este texto no se habla de la corrupción moral que alguien haya recibido dinero por vías negras sino la corrupción de la carne el señor en la boca de david está diciendo entonces si no pero es que es, quien está diciendo es david pero david ha muerto y david no ha resucitado aún pero el señor ha resucitado. Encontramos otro Salmo, 71, 20. ¿Hay alguien que lo tenga? Lee, por favor. Otra profecía sobre la resurrección de nuestro Señor. El libro más antiguo de la Biblia, que algunos creen que es Génesis, pero no, es el libro de Job. El libro de Job fue el primer libro escrito, 1925 Yo sé que mi Redentor vive. El Redentor de Job aún no había nacido en esta época, pero él ya tenía la seguridad de que él iba a vivir. Y es una profecía a Dios poniendo en la boca de Job que el Señor iba a resucitar. El mismo, hay muchos otros textos, Isaías 53, no vamos a leer, Oseas 6, 2. Y el mismo Jesucristo, Mateo 16, 21. mismo Jesús está diciendo era necesario así estaba escrito y escrito está que él ha hecho todas esas cosas y no ha dejado de cumplir ni una de las escrituras está está este hecho tan estupendo tan maravilloso no fue inventado un invento de última hora porque los planes vamos un plan B de Dios porque lo mataron pues vamos vamos a ver qué lo vamos a hacer no Eso muchísimo tiempo. Desde cuando Adán peca, ya Dios provee una salvación. Pero también vemos que eso es tan in, este hecho es tan importante que hubo muchas tentativas de anularla, de evitarla o incluso de desacreditarla, ¿no? Y empieza, y todo eso empieza incluso entre los mismos discípulos. En Mateo 16, 14, ¿hay alguien que lo tiene? Entonces el Señor reprocha a sus mismos discípulos por su incredulidad y por su dureza de corazón, porque cuando le habían dicho que Él había resucitado, no lo creyeron, a pesar de que Jesús lo había anunciado ya de muchos tiempos. Primera de Corintios, primero de Corintios 15, de 12 a 14, Hay alguien que lo tiene, si no lo leo yo. Y Pablo está hablando a la iglesia de los corintios era una iglesia o sea está ahí dentro de la iglesia había gente que no creía que jesús había resucitado por eso al empezar yo les preguntaba si vosotros creéis que jesús ha resucitado y la incredulidad se nos quita muchas bendiciones y nosotros deberíamos también quitarla de nuestro en medio porque dice el 1519 primero de corintios 15 19 dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sola, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. O sea, si nuestra esperanza en Cristo se resumen aquí, o sea, que me dé un trabajo, que me consiga una novia, que me levante la vida, que me hagan cosas aquí en esta vida, la Biblia nos califica de los más dignos de lástima. En otra en otra versión los más miserables nuestra esperanza es ahora y es para después de la muerte eh, porque tanta tanto esfuerzo en desacreditar o, o anular esta resurrección nosotros vemos en el eh, cuando jesús es, es tentado en el desierto satanás intenta desviar a jesús de su propósito Y el propósito principal de Jesús no fue solo multiplicar pan y peces, sino él vino para resucitar. Y varias veces él trata, mira, transforma estos panes sin peces tratando de desviar la mirada o el, el, lo que Jesús había que hacer, como si él lo pudiera desviar a Jesús de su voluntad. Y nosotros encontramos también el mismo Pedro tratando de desacreditar esta resurrección. Alguien tiene Mateo 16, 22 a 20 y 23... El mismo Pedro que andaba con el Señor, el que domingo lo ense enseñaron aquí, que, que no, de Señor, báñame completamente, que dámame los pies, no los pies, no, pero no todo eso que, que hemos visto, que andaba ahí cerquita del Señor, cuando el Señor empieza a decir, ¿será necesario que el Hijo del Hombre, que yo, muera crucificado y que resucite? Y Pedro dijo, Señor, por favor, no diga una cosa de esta, cómo va a decir eso, que ojalá no pase, y el Señor dijo, quítate de mí Satanás, no estaba llamando a Pedro de Satanás, sino al espíritu que estaba detrás de esta afirmación, porque pobre de nosotros si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos muertos y nuestra fe sería una tontería, el mismo esfuerzo de los sacerdotes sobornando a los soldados, cuando os dejan ahí a la puerta para vigilar, eso también vamos a ver cómo Dios lo convierte eso, que supuestamente sería para perjudicar, cómo Dios lo usa eso, ¿no? Y tanto es así, Mateo 18, 12 a 15, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Estamos hablando del ejército más bien entrenado de este mundo en esta época. ¿Cómo podía un soldado con tanta responsabilidad dormirse en su puesto de trabajo? ¿Qué pasaría hoy si un policía o un soldado del ejército español escogido en su hora de trabajo durmiendo? Si un coche de policía que está aparcado ahí para vigilar a alguien o a alguien, o para vigilar vigilar el tránsito, y tú pasa por este coche y los ve ahí así, con la baba cayendo aquí. ¿Qué pasaría con este policía? Seguro sería sancionado si alguien lo denunciara. Ahora estamos hablando de un soldado del ejército romano, y le dice, mira, tú di que, que, que estaba dormido, Y tanto es una mentira que dice, si el gobernador se entera, tranquilo, que yo les pondré a salvo. O sea, que yo trataré de, de cambiar esta situación. Eh, hay muchas otras teorías para anular o para desacreditar la, la resurrección de nuestro Señor. Una de ellas es que las mujeres, como son poco loquitas así y despistadas y alborotadas, hubieran ido justo en la tumba equivocada. La, la tumba vacía que aún no había sido usada por nadie. ¡Ay, no está Jesús! Pero si él este comentario, no la historia saliera, pues Jesús ha resucitado, que la, la tumba está vacía, seguramente los sacerdotes irían a la tumba correcta y decía mentira, aquí está el cuerpo. Otra, pues, que, que Jesús en verdad no se ha muerto, se desmayó por un momento, y los médicos dirán, tienen un nombre eso, que le paran todo como si se estuvieran muertos, pero luego vuelve a respirar, ¿no? ¿Cómo? Esto, que Jesús hubiera sufrido una catalepsia. Pero tampoco pasó eso. Y al final, pues, que los discípulos habían robado su cuerpo. Pero ¿por qué tanto esfuerzo de Satanás en desacreditar o sembrar dudas cuanto a la resurrección? porque la resurrección es la acta de su derrota. ¿Alguien tiene Colosenses 2, de 12 a 15? ¿Tiene? Si no tiene, vamos a buscarlo y lo leemos. Es la acta de su derrota. Antes, cuando un pueblo vencía a otro y lo derrotaba, para mostrar su victoria, traía de, de, de otro pueblo, este pueblo vencido, lo traía a veces con la cabeza rapada, desnudo, y lo hacía desfilar, iba el general vencedor a caballo, y detrás iba el pueblo vencido, desnudo, o a veces vestido en, con harapos, con trapos, y lo hacía desfilar por el camino de victoria, iba el general vencido, arrastrando detrás de sí el pueblo que había sido vencido. Y lo que el Señor usa aquí es esta, esta esta señal. Dice Colosenses 2, a partir del versículo 12, pero voy a leer el 14, que dijo que Cristo vino para anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando Jesús resucita, él derrota a Satanás y a todos sus ángeles. Dice, he vencido el último enemigo que él, que era la muerte. Jesús ha vencido el pecado, porque ha vivido aquí en carne humana y no ha pecado, y ha vencido la muerte. Y por eso, eh, Satanás está tan interesado en desacreditar, en sembrar dudas, pero será, a lo mejor fue eso realmente que pasó, pero el Señor ha resucitado y es un hecho. Y vamos a última parte de esta predicación. La resurrección, es un hecho profetizado, es un hecho que desde el inicio se intenta desacreditarla y es un hecho atestiguado por mucha gente. El Mateo 28 de 1 a 10, primero fue atestiguada por los soldados romanos que estaban puesto ahí para eh, vigilar, pero el testigo o, o el testimonio de un policial, él es un representante de la ley. Que una persona vea un crimen y va a declarar es una cosa pero que un, un policía lo coja ahí mismo en el acto es un fra flagrante se dice o sea no hay no hay como decir ha visto el representante de la ley te ha cogido ahí haciendo eso que está mal entonces infragante pues muy bien es otra el otro era en portugués Ale, poco a poco vas a hablar portugués. No, no, no, no, no, que no, que sigan con el castellano. Pues eso, entonces ellos estaban ahí supuestamente para vigilar, pero fueron los agentes de la ley, o sea, oficial de esta época, que fueron los testigos, Jesús ha resucitado. Y vieron cuando la piedra rodó, cuando la luz resplandeció y cuando Jesús salió de la tumba. Aparte, hemos visto que en varios eh, testimonios en, en los evangelios, Lucas 24, 41, 42, Jesús comió con ellos. Otro día, otro día no, el sábado pasado cuando predicó David a los adolescentes aquí, hablaba de esta parte cómica y buenhumorada de Jesús. Y es como ahí se llega a la casa y qué, y aquí en esa casa no se come. Y qué, vamos a estar hablando y nada, vamos, que no hay nada que comer aquí. Y es así lo que él hace. Estar vivo significa que tienes hambre, ¿no?, es una de las funciones normales del cuerpo, sentir hambre. Y Jesús dice, bueno, la charla está muy bien, pero ahora, vamos, un poquito para llenar aquí la barriguita, ¿no? Pues Jesús comió con ellos. Y el texto que empezamos a leer dice, no vamos a volver a leer, pero dice que Jesús fue visto por más de 500 personas, el texto que leemos de Corintios. Entonces, como tenemos, va desarrollando el tema, Pablo, en primera de Corintios 15, el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está yo, Jesús, dice, yo la he triunfado, yo he resucitado? Y, y nosotros empezamos cantando un coro que es el... 15, 57 que dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 58 es una palabra de ánimo, ánimo. Tienes la Biblia abierta en 1 Corintios 15, 10, eh, 58 dice, así que hermanos, es la conclusión de todo este discurso sobre la resurrección. Dice, así que hermanos míos amados, estad blandos. Está llorosos. Está firme como una gelatina. No. Estad firmes y constantes. Nada de claudicando un día sí y otro ya iba. Vamos así aquí. No, constantes. ¿En dónde? ¿En dónde? Estar firmes y constante ¿en dónde? En la, obra del Señor. en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hay un montón de cosas alrededor que dice pues no vaya. ¿Para qué vas? Para escuchar eso. ¿Qué no vas? Ahí tú ves cómo está la gente. ¿Qué? no vaya, esta iglesia no sé qué, y el fulanito el otro, pero mira cómo tienes tú la vida, tienes más problemas tú, anda a resolver tus problemas que va a estar sentado, sentado ahí, ¿qué va a hacer tú con la obra del Señor? Pues no lo hagas, tú tienes muchas más cosas que preocuparte. Pero este mensaje de la resurrección es para darnos ánimo, ánimo, no importa lo que venga, nosotros sabemos que nuestra fe no es vana, hay que seguir firme, porque el Señor vive, y así como Él ha cumplido todo, falta una cosa a cumplir, ¿cuál es? Él, Él va a venir, Amén. Él ha cumplido con todo, creas tú o no, puede ser hoy por la tarde, puede ser mañana, el año que viene, no sabemos la fecha, ¿tú te imaginas qué bonito, si nos encontramos con el Señor, hoy en la en la caminata, ¿Eh? ahí en Puerta del Sol, Vamos a ver el Señor bajando y nosotros subiendo. subiendo. Y uno va a decir a los policías, oye, ¿dónde estaban los evangélicos? Que aquí estaban ahorita y tal y no sé qué. Hermanos, esta mañana es una mañana de gozo porque nuestro Señor ha resucitado. Y yo quisiera terminar con el mismo cántico que hemos empezado, con el mismo gozo que como lo canta Paloma. Y seamos nosotros contagiados por esta palabra. Dice, firmes, constantes, porque el Señor está vivo y nuestra fe no es vana. Si Jesús no hubiera resucitado, si sí, era una tontería estar sentado aquí. Ahora, si tú no lo crees, si tú realmente no crees eso, te lo digo que estás perdiendo tiempo, porque eso es verdad. Por eso, si tú eres de esas personas que aún no crees que eso es verdad, busca arreglarte porque Él ha cumplido todo y no va a fallar la última. Él va a venir y yo voy con Él. Y nosotros lo que quiera Paloma, terminamos cantando la victoria. la bendición del Señor, que el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas esté contigo a tu lado, guardándote y guiándote, que el amor de su Hijo Jesucristo también esté sobre la vida de cada uno de vosotros y que la consolación del Espíritu Santo esté contigo no solamente hoy, ni solamente esta semana, pero hasta que el Señor venga. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, una buena semana. Y espero a vosotros a las 4 ahí, en Porta de, de, de Calde, a Tocha, con eh, Paseo del Prado. Y a las tres y media, ¿quién nos va a ayudar? Con?